Quiero volver otra vez Al liceo y al casino yo volveré A mí yo quiero volver otra vez Yo soy nacido allá en Guinness Y entre palmas me crié Las bellezas yo canté Del valle de sus Los alegres carnavales, esas fiestas patronales, su procesión y ven ve, el mirador.